Mamá escondidas tremendas almas para las batallas del cara Altyazı Es el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta y la pintura.